Lucha no! Bueno, Bultzakako saio berri honetan, amabir garrena aintzuzen ere, ba eduki politekin gatozkizue. E, Lehen dabizi, itxegin dugu askatasuna zentroko parteidearekin niko, oso oso pertsona fiña, zerako elkerrizketa emandiguna, patsada, zongia salduta dana, klase borroka noñarrituta, zeraren movimentu antifascista, zeraren alako borroka mugitu diren alako centro en Azkatasuna gainera horren isenarekin eta bueno, zeran lortu duten indarrak metaketa, indar, indarrak metatzea e, manifestazio manifestazioa nazional bate egite aldera eta gero bueno, zer lanak kalean eta jo, e, miresgarria, oso, oso oso oso posik. Eh Jarraia ni zego dugu Josefeekin, Josef e, Samidu unico partaidea da eta bueno, e, berarekin batera E, Ausun hartuko dugu, apur bat, e, iranen gertatzenari de, denaren nondik norakoak, bueno, e, gero horren ostea guk plasaratuko dugu gure iritxia, bultxa marxista-leninista, euskal-eliko marxista-leninistak besala, badaukagula ba nola ez gure iritxi propia, dena den, Josefen Elkarizketa oso interesgarria da, oso datu pilla, etxegiten dugu bebai, siarka, ba, Venezuela, Kuba, Ukrania eta imperialismoaren kontrako edo imperialisman eragin e, Ba, kolpatuta dauden erri e, oiekin e, oiei buruz eta o, oso entrevista txukuna bai. Eta bueno, gero goraztea be bai, hori zuei, entzule maita le, ma, maita korrei, e, zeran e, orain, otzailan, ogita zeian, ogita zazpian eta ogita sortzean baditu gure jardunaldi antiimperialistak. E, ogita zeian, e, e, jarriko dugu dokumental bat, e... Serán la guardería, eh, serán argentinas dictaduran, serán, va, ba, sortu ver, suten eh, humea que, pues, con niños de la guerra, tera alizateko andiketa, eskolarizatuta jarraitxeko, va, ba, montatu suten la guardería cuban, eta... Eta, bueno, eh, oiekin batera, itxe dingo dugu pertsona guretzako, pertsona batekin guretzako top dena, eh, Negros Soares. Eh, bia Zoom. Bia Zoom, bai, bai, ez da, etorriko, oza, sea, jarriko dugu dokumentala, eta gero Zoom enbitarte sitxe gungu berarikin, oizango da, eh, sidikan, eh, oita seia, no esteguna. Oso, oso interesgarria benetan, eh? Osa, dokumentala ikusita dut kagu, ez, la hostia, peinakele guztela pedagogia, la eskuntza edo hori horren aldetik da proiektu egin zutena, bos, bueno, en epokas de guerra zeran, ba, ingenioa eso, rosten den, eta jelatzen ditugu eh, bo, gure onenak, es? Gero, hogeita saspian, e... Eh, Maiez Mayez eh Dipsi eta Tarekalirekin itzaingo du Palestinarekin inguruan. Maye da FPLP eh FPLP ko posenalla Europa, isando dago ez da que baina bueno, betidan beti da nikibili dena posenalla eta estatu Espainiarrean ba tope, top dena bai FPL FPL e, militantea, eta gero bueno, de Tajerali, e, Tareq, ba, oso oso pertsona ditua antiimperialismoan, Ateneo, es bakarrik, Palestino. Es, es Ateneo Palestino, es da bakarrik e, Palestina jarduten duen pertsona horietako bat, baizik eta bueno, asko so, e, gai gehiago liburu hitze egingo digu, o sea, berak a du agian, baskokapen orokarrogo bat, e, eran imperialismoaren inguruan ez laseran diren imperialismo en golpe hoyek. O sea, Orida, no solo haremos un análisis de Palestina, sino que lo haremos también sobre el imperialismo, so, eh, no, no ta, la darria. típica charla solo sobre Palestina, sino sobre cómo el imperialismo se entremezcla todo, etcétera, etcétera. Eh, Ori Siricanere, Ori Ogeta dela Estiradela, Etagero, eh, Gingo Dugu, eh, Naya Sanzorekin, eh, Dustuko Ribera, en Selgatic Dustuko Ribera, Dustuko Ribera, en Dacoagula Coalesis Castillo, Borrocan Herorita Coaren, Ori Garria. Jakin duzuenez, eh, jarrizten digu zuenez, eh, duela urteak, eh, gabiltzara uh, urtero egiten diogu menaldi bat, eh, ez bakarrik bere irudiarri baizik bueno, eta, bueno, borrokalari antinperialista, eta bidean eroritako borrokalari antifasista eta antinperialista nintzenean, ba, bueno, boz, igual gorpuztu dugu oroi honetan, oroi or, or, or, or garri horretan, eh, Alexis Castelloren irudiarekin baina, bueno, gure omenaldia, Los dugu eroritako guztiei, bebai euskarrean aldeko borrokan eroritakoei, eh, estatu espainarrean comunismaren aldekoak, aldeko aldeko borrokan eroritakoei eta bueno, borroka le, borroka lari ai eh, eskeñita dagoena. Eh, omenaldia egingo dugu, baina bueno, Nai Asanzo ke hitze eingo digu, Nai Asanzo, oso oso pertsona ditua da geopolitika eh, taldekoa, Slavic Graz eh, blogaren sortzailea eta oso oso pertsona ditua Ukrainaren asuntuan. Orduan Pilpilen dagoen en eta Eh, ba, gellago, jakin nahi dugulako Edugolako ba bueno, eh, ustu dugu izango dilera oso jardunaldi politak. Pero, bai, eh, orain eh, kalera tudugu ja notizia, o sea, eh, Otxaya eh, ekañaren 13an, Gastetzeko Sorrosako Gastetean, de Norte eta vomitando desperdicio. Dicios en el iragarri dugu. Opresez tal de a, bueno, eh, con horteta vomitando desperdicios, eh, dira uno de di inoi, y gure gente da baña, de Opresez tal de top da, Galicia. Uno eh, de inoi, según se ha portado también, to, tal, bye, bye. se también como uno eh, de inoi. Galicia y Tic mítica, mítica banda de Puncoi, eh, antifascista, antifascista Clara. y cañero, y se ha ido a Cristo en concerto. Ira Garri de Tugus almenta puntuak, y bueno, se ha reedat que es dira algo oscura Garri martxoaren batera arte, baina, bueno, zoazte erosten, segero batean ate, e, sarrera garisteago izango da, eta eta, bueno, ba, programarekin nutxiko dizuegu. Laro geita mazazpi, irratiak amar urte bete ditu. Azkos gehiago betetzeko, Sartu, laro eta mazazpi eta izan zaitez, irratikide. Baraki enak, baraki azitak, ero, laro eta mazazpi irratia, amet segiten duen irratia. Laro irratia. Bueno, como hemos dicho anteriormente, ahora estamos con Nico, Nico es un compañero del Csoa Ascatasuna de de Torino y vamos a charlar con él pues sobre las situaciones de que, que han ocurrido después del del desalojo. Aupa Nico, Ongi Torri. Aupa, ondo ondo. Su. Ondo, aquí estamos, pues, con ganas de charlar contigo y saber de primera mano pues lo que ha ocurrido. ¿no? ...ahí en, en Torino... ...pero primero a ver... Eh, ...para la gente si hay... ...que desconoce lo que es eh, Ascatasuna... ...¿qué es Ascatasuna?... ...sí... ...cuéntanos eh, un poco... ...sí te voy a explicar... ...bueno no... ...primero agradecerlos... ...por uh, la invitación aquí desde Turín... Eh, ...muchas gracias y... ...un saludo muy fraterno... ...a los compañeros y las compañeras de Oscar Herría... ...eh... ...bueno Ascatasuna... ...Ascatasuna es un... ...y voy a decir es... ...y no era como le gustaría que yo diciese al gobierno italiano, Ascaptasuna es un centro social de la ciudad de Turín, es una ocupación que nace en 1996 en un edificio de un barrio que antes era bastante popular de la ciudad de Turín en norte de Italia, que es el barrio Banquilla, y es un centro social que nace hace... 30 años, más o menos, en noviembre de 1996, ocupado por eh, compañeros y compañeras eh, jóvenes y también compañeros que venían de un ciclo de lucha muy fuerte en Italia, que era lo de los años 70, eh, que compañeros que hacen, vamos a decir, referencia eh, ideológicamente y políticamente a lo que en Italia se denomina como el área política de lo que aquí llamamos autonomía, autonomía operaya, que trasladado sería autonomía obrera, que es eh, una corriente, una composición del movimiento de los centros sociales, de la izquierda revolucionaria, de matiz marxista, que tuvo una influencia muy fuerte en los movimientos de los años 70 y se articuló, Eh, con más profundidad a partir de los 90 entonces el en 96 nace el centro social las catazuna tiene una larga historia que ha durado 30 años y nos aseguramos que va a durar mucho más eh, en la ciudad de turín pero no solo en la ciudad de turín es un centro social que hace actividad de barrio en el barrio de banquilla lo que los decía antes un barrio popular Eh, ...con un tejido social eh, de izquierda, de obreros y ahora también de estudiantes y eh, migrantes. Entonces se hacía mucho trabajo barrial, eh, uno, unas comidas populares cada domingo, eh, fiestas cada sábado, cada domingo a la tarde... Eh, ...varios talleres... ...talleres de madera... ...talleres eh, de italiano... ...un momento para los niños... ...para cuando salen del cole... ...para ayudarlos a hacer, eh, a estudiar... ...y cosas similares... ...esto se ha desarrollado durante los... ...30 años de existencia del... ...Centro Social las Azcatasuna... ...y también... ...los compañeros y las compañeras que... ...han ocupado el centro... ...estaban eh, muy activos... ...y muy comprometidos... ...con las diferentes eh, luchas sociales y políticas... ...que animaban que han animado la ciudad de Turín... ...Italia más en general... ...y un territorio muy particular... ...que igual algún compañero o compañera... ...que nos se escucha conoce... ...que es eh, un valle montano... ...cerca de la ciudad de Turín... ...que es el Valle de Susa... ...en el Valle de Susa ha habido una lucha popular... ...muy muy fuerte contra la construcción... ...de un tren de alta velocidad... ...un AHT... Eh, que se ha desarrollado a partir de los primeros años 2000 y ahí en sustentar, en dar linza y en apoyar y también eh, confrontarse con esta lucha estuvo muy activo estuvieron muy activos los compañeros y las compañeras del Centro Social Azcatasuna en Turín en las luchas por el trabajo, por la vivienda últimamente muchísimo en el gran movimiento de solidaridad con la resistencia del pueblo palestino, que fue muy contundente en Italia, eh, a nivel nacional en Italia, en las luchas antifascistas, anticapitalistas, en los años 2010, 2011, 2012, contra las reformas de la Unión Europea, encabezados por la Unión Europea de carácter neoliberal y liberista, que querían acabar con el Estado Social italiano y que han precipitado muchos sectores italianos. Eh, del proletariado italiano en una pobreza muy brutal entonces en muchas de estas luchas en casi todas las luchas que se han desarrollado en Italia en Turín y en el Val de Sus en los últimos 30 años, estuvo muy activo la experiencia del Centro Social Azcatasuna estuvo muy activa y eh, por supuesto esto a mucha gente no le ha gustado realmente eh, ...opositores de la actividad política del centro social... ...aquí hemos tenido muchos... ...hemos tenido desde la izquierda socialdemócrata... ...que ha gobernado esta ciudad en los últimos 30 años... ...que estaba muy enfadada... ...porque, por supuesto... ...desde la izquierda revolucionaria... ...venían unas críticas muy contundentes... ...a las políticas antipopulares... ...y a las políticas ejecutivas que esta izquierda socialdemócrata representaba tuvo enemigos del centro social en la magistratura la, el poder judicial de esta ciudad y también italiano porque el poder judicial no podía concebir que hubiese compañeros y compañeras que entregaran su fuerza política su capacidad organ organizativa eh, a varias luchas muy incómodas por el gobierno italiano, por la magistratura, tal vez por la policía también, a luchas que tenían un gran poder conflictual, conflictivo, recompositivo, como la que eh, hemos tenido aquí en, en, en Valdisusa, y entre los enemigos quizás peores, que bueno, para nosotros eh, es un honor pero <ríe> decir esto, pero quizás entre los enemigos peores de la experiencia del Centro Social las catazuna y de los otros países movimientos italianos está quizás el gobierno actual en Italia, que es el gobierno de Giorgia Meloni, mm. que estuvo muy dañado y estuvo en gran dificultad en los últimos dos años por el desarrollo en Italia del movimiento de solidaridad con la resistencia palestina. Aquí hubo dos huelgas generales, una a finales de septiembre y la segunda a principios de octubre, en solidaridad a palestina contra el, geno el genocidio israelí y en solidaridad a los compañeros que eh, habían estaban intentando llegar a gaza con la freedom flotilla hubo dos huelgas generales enormes que han paralizado el país en menos de dos semanas ahí estuvo muy también estuvieron muy presentes los compañeros de del Centro Social Las Catasuna, los compañeros de autonomía, sea en la universidad, sea en, en la organización de las huelgas, en los piquetes y todo esto. Y esto, por supuesto, eh, ha hecho que el gobierno, ahora que la movilización sea un poco eh, se ha ido un poco aflojando, porque claro, es un ciclo normal de todas las movilizaciones, pues ahora estos vienen y quieren eh, hacer las cuentas, ¿no? eh cerrar cuentas con los que han sido las experiencias políticas que han sido más incómodas por por ellos. Y entonces llega, yo creo que es la cuestión de, de la entrevista de hoy, el 18 de diciembre de 2025 y que es una situación en que después de 29 años de ocupación del centro social Las Catasuna, a las 7 de la mañana llega la policía con un orden eh, judicial y un orden del gobierno italiano, del ministerio del interior del gobierno italiano, del ministro que se llama Pianto Doggi, llega a desalojar y a cerrar y a destruir el centro social Las Catasuna y consigue hacer una operación muy grande con centenares y centenares de policías y consigue desalojar el centro social. Esto pasa el 18 de diciembre, hace un mes y medio más o menos, y desde aquel momento muchos y muchas compañeras en Italia se van organizando para que el desalojo del Centro Social las Azcatrazuna no solo obtenga la respuesta que nosotros queremos que merezca un ataque de portada similar al movimiento social en Italia, pero también que, como es un poco nuestro estilo, cada intento que hace la contraparte, no el enemigo para hacerte dar un paso atrás, para nosotros nuestro estilo es, damos un paso atrás, pero para hacer dos pasos adelante. Y entonces la intención es la que, ante un ataque de tal magnitud, se pueda sumar fuerzas y organizar y convertirlo en un terreno que, de recomposición y de oposición al gobierno Meloni a ciertas formas de la política que han decidido atacar experiencias como la de las Azcatasuna porque las consideran peligrosas y que una situación de tal tamaño pueda ser la posibilidad para ...sumar fuerzas y ser incisivos en el debate político. Nico, perdona, quizás... perdona que, te, que te interrumpa... ...porque Dime. estamos escuchando muy eh, todo muy eh, con mucha atención... ...pero eh, ¿puede ser que la acción contra Scatasona... ...puede ser una punta de lanza... ...o abrir la puerta hasta contra otras experiencias... ...parecidas en Italia? ¿Como un, como algo de laboratorio para, para ir en contra de otras experiencias?... ...no se sé si me entiendes... ...bueno, bueno, bueno, sí... ...yo creo que la intención del gobierno italiano... ...o es solo un castigo hacia eso? lo que has dicho... en ¿eh? ...el movimiento popular y político... ...yo creo que sea un intento de venganza... ...en primer lugar... ...yo creo que sea un intento de venganza... ...y eh, no solo de venganza... ...sino que sea una eh, un tentativo de frenar... ...la organización política... ...y una una de las experiencias... ...que en Italia han sido más... Eh, ...consecuentes en organizarse políticamente contra el gobierno y los gobiernos en los últimos 30 años. Yo creo que sí también hay un matiz muy claro de, de, de intento de, de atacar a las experiencias, vamos a decir, inconformes. Por ejemplo, al la experiencia de los centros sociales. yo y nosotros, bueno, nosotros nos focalizamos muchísimo en la cuestión de la experiencia en los centros sociales porque nos parece que esto... Eh, o sea los centros sociales autogestionados y tal que han tenido una historia muy larga nacido en Italia en los años 90 y tal y nosotros creemos quizás que esta experiencia política hay un poco que eh, superarla porque los que quedan evidentemente eh, son unos presidios y unos eh, lugares de organización política muy valientes pero quizás eh es un movimiento que después de varios años ha exaurido, vamos a decir, su capacidad propulsiva no por las luchas sociales. O sea, aquí lo hemos visto, con por ejemplo, con el movimiento en solidaridad con Palestina. Me perdonan si um, siempre <ríe> regreso a esto, pero es que en Italia esto ha sido realmente una, una, una etapa muy contundente no en los últimos años. Y ahí, eh, bueno los que primariamente han organizado y se han organizado en este movimiento es mucha gente que sí quizás eh, por supuesto se a frecuenta los centros sociales y tal, pero que quizás no es esta su su primer eh, forma de organización, no hay forma de de navegar la la realidad. Lo que tú dices es evidentemente claro, o sea, es claro que el gobierno intenta atacar los centros sociales porque son Eh, son un poco también un el enemigo público de la derecha, ¿no? O sea, la derecha italiana ha construido en los últimos años un discurso muy, muy fuerte de represión contra las experiencias autogestionales y los centros sociales siempre han estado eh, a, a, al, al centro de su de su ataque también retórico, ¿no? Eh, pero yo creo, o sea, nosotros creemos que Hay una parte, sí, de ataque, de intento represivo, de ser golpear a las catasunas para poder golpear a muchos otros que quedarán. Hay varios en Italia que ahora están bajo amenaza de desalojo. Hay eh, insurgentes en Nápoles, hay Forte Prenestino en Roma, hay varios centros sociales históricos que están bajo. Pero yo creo que lo que más le importaba al gobierno Meloni en este momento era intentar dar un señal, y recuperar parte del terreno que había no quiero decir había perdido, pero recuperar ante su electorado también eh, la cara frente a un cierto tamaño de dificultades que había tenido en en último en los en el último año más o menos. Eh y esta este, este intento del gobierno eh, ha tenido aquí en tiene aquí en turín un un terreno bastante fértil porque el centro social las catasuna y a sus compañeros y compañeras del centro y han sido grabados eh, en, en los últimos años por unas encuestas eh, judiciales muy duras eh, una que eh, hace tres cuatro años creo que llegó que acusaba los compañeros de terrorismo de ser una asociación terrorista. Eh, luego el tribunal no validó esta acusación y se remanejó y quedó una, eh, una causa judicial por, eh, yo no sé cómo se dice, asociación delictiva creo que sea, Sí, bueno, todo, ¿no? por lo que hemos visto también desde aquí debía tener un enraizamiento muy fuerte lo que es Turín, pues igual que por ejemplo aquí en Uscarria tuvo Cucucha además o, o sea cuando un centro social, un gasteche algo está enraizado en el pueblo, en la localidad o sea, las imágenes como hemos visto son de mucha gente saliendo a defender el centro social o sea, sí, me imagino que como, hay, ¿no? como nos dices habrán ido antifascistas de toda Italia pero yo creo que el pueblo sí. de Turín, no solamente el, el antifascismo de Turín y la sino el pueblo de Turín, pues eso tal como dices, con todas las actividades populares que hacía, el arraigo popular que tenía que tener, es muy fuerte, que eso es lo importante, desde aquí, no solo la contundencia contra la policía, que también la aplaudimos, días y días siguiendo, manteniendo el conflicto en la calle, porque los desalojos hay que llevarlos a la calle, igual que los conflictos laborales hay que sacarlos del tajo a la Obvio. calle, y socializarlos, los centros sociales, los gasteches también, y, que y creo que eso lo habéis hecho bien desde fuera, por lo menos se ven unas imágenes, muy gente, mucha gente, entonces creo que eso, no cuéntanos, el pueblo de Turín también ha salido a defender su centro social, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, es la cuestión que te decía antes, o sea, es claro que hay aquí, eh, o sea, tú me, me hablabas ahora de las imágenes que has visto, que esta fue la manifestación del sábado pasado, fue contundente, fueron 50.000 personas que salieron a la calle, mucha gente, pues evidentemente hubo enfrentamientos muy, muy duros con, con la policía que duraron varias horas, eh, muy cerca del centro social, eh, pero es... Eh, lo que tú dices es, es, es verdad y es la cuestión que, que de la que hablaba antes o sea aquí eh, el desalojo del centro social las catazuna nosotros hemos decidido responder llevando el desalojo a la calle y con una plataforma política muy amplia que ha tenido antes de la manifestación del otro día hubo una asamblea nacional acá la universidad del movimiento y tal con 1500 personas no cabíamos en en la sala más grande de la universidad de Turín nos tocó abrir otra porque <risa> estaba demasiada gente, ¿no? Pero aquí la cuestión es eh, este es un ataque contra todos, contra los que se han movilizado eh, por la Palestina, contra los que venían al centro social eh, pues para ser Eh, pasar una noche de siesta, los que venían al centro social para que eh, para dejar sus niños después de la escuela porque se tenían que ir al trabajo, eh, es un ataque contra el movimiento de los centros sociales, pero eh, los 50 las 50.000 personas han salido a la calle el sábado pasado, el 31 de enero, eh, en la manifestación, evidentemente no son solo el movimiento de los centros sociales italianos, sino que es una parte... Eh, larga amplia de la ciudad de torino y también de eh, la sociedad italiana porque hubo gente que se movió de todos los lados para eh, para llegar a, a a torino este este fin de semana entonces la cuestión es eh, que para nosotros pero evidentemente no solo para nosotros eh, se percibe este ataque el gobierno meloni como un ataque que no es solo contra el centro social las catasunas sino contra todos y todas Claro, se ve las también que, que es un que... ataque contra todas esas políticas de fascistas y de derechización que lleva Eh, Meloni, ¿no? Porque hace poco también ha aprobado que la policía pueda retener a sospechosos antes de la manifestación, antes de las protestas. no Yo lo creo que la gente también eh, se moviliza por eso, ¿no? Eso también eh, engrandece pues, eh, la lucha de, eh, que, que habéis tenido. Pero, Nico, yo te quería preguntar. ¿De aquí adelante qué Dime tenemos? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se va a enfrentar eh, Ascatasuna? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, yo creo que un poco para retomar eh, quizás mi, mi mi esperanza un poco retórica que decía a, a, al principio, ¿no? es decir, eh, nos quieren que nosotros hacemos un paso atrás, pero nosotros intentamos hacer dos adelante. Eh, bueno, acá ya hemos visto que eh, la manifestación nacional convocada para el 31 de enero ha reunido muchísima gente, eh, hubo un debate muy fuerte, está todavía... ...en Italia un debate muy, muy fuerte... Eh, ...yo creo que acá eh, hay unas cosas que eh, quizás tenemos que, que, que, que imaginarnos... ...que es eh, ante eh, ataques de, de este tipo y de similar tamaño... ...que yo no creo que esto va a ser el último ni contra la experiencia del, del, del colectivo y del centro social las Azcatasuna ni contra otros centros sociales ni contra los movimientos en solidaridad con Palestina, ni contra los sindicatos, por ejemplo, los más combativos, ¿sí? Yo creo que va a haber muchos ataques porque, claro, los fascistas a los fascistas hacen su juego <ríe> su juego es este su juego es eh, intentar desarticular eh, y, y, y frenar todo lo que se le puede oponer cuando intentan sacar unas políticas marcatamente antipopulares, marcatamente represivas y todo lo que se le opone, pues estos intentan arrasarlo. Sí, sí, en la lucha yo de clases aquí, eh, eh, los de arriba no no, no paran, claro, no para. Claro. Claro, y los fascistas son del otro lado en la lucha eso, de clases, es evidente. Y yo creo que aquí en los próximos meses habrá que habrá que ver. Yo creo que es un momento en que en Italia hay que sumar fuerzas sumar fuerzas para organizar eh, a partir del desalojo del Centro Social de las Catasunas, de la manifestación y de todos los ataques demás que vendrán, para organizar un bloque social que sea capaz de organizar una oposición de calle y con cierto cierta determinación al gobierno Meloni, a las políticas represivas y económicas del gobierno Meloni, Y creo que otra cosa que acá se va a poner interesante es cuál es el lado eh, donde se quieran, donde se querrán situar eh, la mal llamada, diría yo, eh, izquierda italiana. Es decir, todos los partidos reformistas, socialdemócratas o incluso de izquierda, honestamente de izquierda, que ahora pues dicen que hacen oposición al gobierno, pero estaban a tanto, a tanto, de votar los mismos proveedimientos represivos del gobierno Meloni. Y se dieron cuenta al, al, al último segundo, que quizás no es muy... Eh, inteligente por un partido que se dice de izquierda de votar con los yeah. fascistas bueno, La, la socialdemocracia de aquí, eh. allí no, en todos no. lados no. hace lo mismo, así que no. nos vamos a quedar con ese mensaje sí. final que has lanzado de que esto sí. de, siempre hay una puerta, abre una ventana, una ventana o una puerta, así que al volver a reconfigurar sí. en Turín las fuerzas contra claro. el capitalismo y contra y el... que la gente y que la gente y que la gente elija a su lado de la barricada, porque ahora se trata de esto evidentemente, Eso es. o sea, Pues nada, bueno. compañero, nada más que es Keri Kasko, por todas estas catalanas, no solo porque es un intento social, sino por lo que significa, con ese nombre de euskera y todo Eso siempre es. ha significado mucho para Euskal Herria, sí, así y que... claro, esto nosotros abrimos esto, los compañeros que abrieron el centro social lo nombraron por eh, una lucha que aquí siempre nos ha sido ha sido eh, o sea, central, ¿no? En el imaginario y también en la práctica y en el método que es la lucha de liberación del pueblo vasco. Pues, evidentemente, no es, o sea, es que bueno, Atasuna es un, pues un un homenaje a... Y la a que Muy interesante lo, lo, lo sentimos en el corazón, la verdad Un abrazo revolucionario desde Oscar Ría, pero esperamos contar contigo según vaya evolucionando eh, la lucha en, en Turín y, y bueno, claro. si, quién sabe si ella en la propia Italia, pero bueno, necesitaremos análisis de desde allá así que, es que sí. Bueno Nico, pillamos el contacto y Turín. esperamos el contacto ¿Vale? Venga, venga Turín Es que ricasco, es que ricasco oh, oh. venga Ahora, por La roguita más aspi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en larogita mas aspi irratia.info y hazte irratiide. Tamas Aspi y Ratia, la radio que sueña. Bueno, eh, en este momento vamos a hablar con, con un compañero, un compañero de Samidun, Yusef. Apa Yusef. Apa Ruti, ¿qué tal? Eh, pues vamos a hablar de, una, de un asunto que nos ocupa últimamente, la verdad que es muy interesante, lleva mucho tiempo ocupándonos y sobre todo con mucho ruido mediático, con mucho falseo, mucho interés de, del más media, como siempre, en, en derrocar a, a, pues, a los países que no se alinean, a los países que hacen de contrapeso a, al imperialismo, a, a los países que están nutriendo al eje de la resistencia... En fin, se ve en Venezuela, ahora va para Cuba, a Irán lo llevan mucho tiempo bloqueando y, en fin, van, van a por los países dignos. Eh, para hablar de eso, pues tenemos a, a Youssef y, bueno, sin mucho más preámbulo eh, y para darte paso, sitúanos el contexto de Irán ya con los años, de ataque imperialista, de bloqueo económico. O sea, ¿cómo se encuentra ya desde hace años o cuál es el, el recorrido que lleva ya la República Islámica de Irán? Bueno, a ver, eh, como bien has dicho, empezaron con Cuba, luego con Venezuela y pues, ahora el eh, lado que turnó ¿no? a Irán, para sorpresa de nadie. Pero bueno, lo que hay que hacer es eh, romper primero ¿no? con el relato orientalista. O sea, Irán es una democracia soberana, e islámica, mientras que en Occidente la democracia está secuestrada por la banca, las géneres financieras, pues en Irán hay una participación política real, nacida de una revolución popular, O sea, al final ten en cuenta que quieren quitar a Irán medio porque el sistema iraní no rinde cuentas a Wall Street, sino únicamente a su propio pueblo. Y bueno, al final no es nada nuevo. Eh, si nos remontamos a muchas décadas atrás, en el 52 o en el 53, bueno, principio de los, de los 50, eh, recordemos que la CIA y el, y el MI6 ejecutaron un golpe de Estado contra Mossadegh por el crimen de intentar nacionalizar el petróleo. Eh, recordemos que Estados Unidos destruyó la democracia iraní para imponer la dictadura del Shah. Por eso, cuando hoy hablan de democracia, pues el pueblo iraní sabe claramente que es un código para para el saqueo colonial. Y había día de, bueno, a día de cómo hemos visto hace un par de semanas, pues el golpe continúa mediante un bloqueo criminal que lleva décadas vigentes. Y al final las sanciones no dejan de ser otra otra arma de guerra, ¿no?, también económica, destinada a castigar a las clases populares y, bueno, al final... Sí, a preparar un escenario que les facilite el, la infiltración de una quinta columna que... Eso es, una quinta la columna, quinta columna, quinta columna, quinta columna quinta que por otra fin Eso es, porque si, si, si miramos bien, eh, Irán no es castigado por sus, entre comillas, fallos, sino por su éxito en mantener una economía de resistencia fuera del dólar. y Al final, cualquier país que ...que decida ser esa economía de resistencia... ...pues ya sabe que se enfrentará a los Unidos tarde o temprano. Ya. Yeah. Sí, la verdad. Eh. Aparte, bueno... Eh, ...entiendo que... ...esos manifestantes... ...algún iraní habrá... ...pero bueno, creo que yo... Creo, <risa> Algunos sí, claro, pero... pero Algunos habrá. Pero como siempre, que, pues moriría. Sí, sí, porque se están jactando de tener... ...infiltración sobre el terreno... Bueno, que ahí está metiendo mano la CIA y el Mossad, vamos, no. bueno, es que ellos mismos lo dicen, ¿no? Sí, creo. Eh, incluso como dices tú, ellos lo, lo, lo dicen, eh. el Mossad sí, sí, sí. sí, sí, sí. y travan puesto en tiempos dijeron, estamos con vosotros, estamos ahí en, en el suelo con vosotros y en exigiendo, o sea, que no se corta ni media ya. No, no, no, no, no, no, no, no tienen no, no tienen vergüenza y al final bueno. Entonces, ¿esto pinta que A revolución de colores, uniéndolo un poco con, con bueno, con más procesos que ha habido en, en Oriente Próximo, Oriente Medio, pero también, bueno, en Europa, recordar eh, la agresión a Rusia en, en el Donbass, bueno, acosando su frontera, que lleva a la guerra actual, que no nos vamos a meter ahí. Eso es. Eh, ¿Cómo habías dicho? Pues... De colores, o ¿Qué está pasando ahí? Porque, vamos, dicen que, que hay muchos muertos, ¿qué tal? Digo muertos, ¿no? Muertos de, de, la, de la Guardia Republicana. Eso es. Eh. Al final, como bien dicho, no dejas una revolución de, de colores, como siempre, porque estaba por Occidente, por el sionismo, por el movimiento este de Mujer, Vida y Libertad, que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, ya se sabe que está liderado por, por una diáspora, básicamente en Londres y Washington, que es financiada directamente por el sionismo y por la CIA, lo sabemos todos. Y esta gente no es que busque derechos, sino que buscan un gobierno títere que les devuelva el control sobre los recursos que que quiere tener estado Unidos y también y también la parte de, de occidente, ¿no? Ver, eh, no quiero volver a saltar a un sitio, pero es que ahora de repente no en Venezuela, ¿no? El gobierno de Díaz y Rodríguez, presuntamente chavista, no ya no es tan malo. Claro, como ahora tenemos eh, un poco más, ¿no? o, o más decirlo, pues más gancha con con un tratado bilateral a darte petróleo y a no dárselo a Cuba, pues ahora ya los masistas, o sea, los los chavistas ya no son tan malos. Entiendo que ahí es lo claro, mismo. Pero, ¿no? Que ahí es lo mismo un poco con, con el tema de Arabia Saudí, Qatar y todos esos, bueno, que no son ni países, ¿no? Que son familias que dominan una serie de terrenos, que a esos no les importan, ¿no? O sea, bueno. Claro, es la hipocresía de siempre. O sea, te venden que la revolución es por el velo, de, ¿no? por derechos de las mujeres o por derechos de los jóvenes. Y claro, o sea, dicen que quieren la libertad de la mujer en Irán, que como quieran y, no sé, convendría recordarles que Eh, lo que sí que fue una auténtica imposición violenta fue el mandato del Shah, que prohibía el hijab por la fuerza, humillaba a las mujeres en las calles por para occidentalizarlas, y bueno, el código actual es una ley de identidad cultural frente a la mercantilización de cuerpo femenino del capitalismo, y el hijab, quieras o no, es una soberanía frente a la, frente a la culturación imperialista, y es algo que han elegido hoy, pero tiene que ser así. Aquí al final, bueno, pues eh, ya no me voy a meter con el feminismo blanco-burgués, sino no, no me voy a meter directamente con esa pseudoizquierda blanca-burguesa que, sí. que, bueno, ese posmodernismo que, que está infiltrando cualquier movimiento popular, bueno, pues parece ser que aquí sí. se salta la mínima sin contrastar ningún dato. Bueno, yo me acuerdo aquella historia que decían que aquella en el velo que la habían pegado un palizón en el metro, que la habían matado, que no sé qué. Bueno... Eh, Joder, como esas como 20 más Que están ya apareciendo Que han resucitado por la cara, sabes Y si han resucitado o, o que tienen un blog O que resulta que son Eso es son siempre está, o sea, siempre, Claro, siempre estamos dando a... Claro Siempre no, estamos no, dando a la pobre chica eh, ¿no? a, a la Masha Amini Que se refieren a ella como Pues, pues una mujer, pues yo me he elegido La mataron, un tío Una mujer no, o sea, tenía nombre y apellidos Un poco de respeto, era Masha Amini Lo que pasó fue una desgracia, evidentemente, su familia es afín al régimen grani y, joder, que la usen hasta en la sopa para justificar las funciones que están haciendo, cuando hay un vídeo claramente en el que se ve que ella no es ni golpeada ni maltratada, sino que la pobre mujer se desfallece y están como una hora intentando reanimarla y, y demás. Bueno, una hora no, están reanimando hasta que llega la ambulancia y al final pasó lo que pasó. Sí, casa, sí. más allá de, que más allá de casos puntuales que lo que quiero reflejar es cómo esa izquierda blanca que que impera aquí, ¿no? pues eh, uh -huh. clama al cielo por una serie de historias cuando pues, pues por otras pues es, es sí, muy sí, claro, o sea, tú me has dicho antes que dijiste era Arabia Saudí o Qatar, vale, sí, sí, la gente se queja de Irán y la izquierda aquí que si la tiranía es el régimen iraní, los Jalatolá, pero claro, aquí nadie habla de que Arabia Saudí, por ejemplo, cerró el año Con 190, con 190 ejecuciones Por decapitación claro, o sea, no, no, no, no, de porque, no, no, no, aparte que es bueno Que el mérito anda, no sé si está por allí O en, o en Abu Dhabi o no sé qué países, Pero bueno, que anda por ahí Y, claro. y, y ahí está bien ¿no? o sea, es decir, bueno, Sin más Bueno, a ver, el, luego una historia que sí que, que, es, que es importante O sea, que nosotros eh, Ni en Bulsarriquemena, ni entiendo que Samidun Ni tú, ni nadie, ¿no? o sea, nosotros no nos alienamos Per se Eh, con, con la república islámica sino entendemos que es que es un contrapeso al, al imperialismo y que ahora mismo hacerle la contrarrevolución a, a, a ese contrapeso al imperialismo pues es hacerle juego al imperialismo ¿no? eh, eh, pues cuál sería nuestro planteamiento Claro, nosotros nosotros queríamos una revolución comunista que, que de verdad acabase con el... con él Con, pues esa, con esa clase con esa burguesía nacional que puede que poder presentar el gobierno iraní en muchos casos uh -huh. pero, ¿cuál, cuál, pero cuál es la salida o sea que decir, ahora mismo que es dejar que entre Estados Unidos es como en Nicaragua o en cuba o sea cuál es la salida ...qué decimos a ver, no. a ver, al final al final yo personalmente sí que sí que simpatizo con irán y demás al igual que bueno yo voy un poco más allá la verdad pero como es el caso yo soy musulmán y también comunista como bien sabes y yo lo que tengo de, bajo mi punto de vista Eh, como comunistas, creo que la dialéctica nos enseña a identificar la contradicción principal, ¿no? O sea, hoy es imperialismo contra la soberanía nacional. Quienes piden derrocar la República Islámica bajo la asilo de la OTAN son, pues como decimos, socialimperialistas, otros cristas, o como dices tú, la izquierda pseudo-blanca de Occidente. Y bueno, no dejan de ser los tontos útiles del Pentágono y no hay revolución posible si el país es destruido o alcanizado por la CIA. Sí, totalmente aparte que, que, que los procesos son soberanos y que esa injerencia bueno que es que es que es eso es que es que y se vio en, en la guerra ¿no? de, de estos 12 días o, sí, sí, sí. como como el Mossad estaba allí y, y, y lanzó des, ataques desde dentro y bueno que tienen quinta columna es de bien sabido que están invirtiendo una burrada de dinero allí mm -hmm. para aestabilizar un, un país que, que evidentemente es digno es soberano y que hace para acá ahí O sea, hay que decir que los imperialistas no lo tienen fácil allí porque hay orgullo en, en, en Irán, hay un orgullo, un orgullo de nación, ahora mismo, pues uh -huh. evidentemente la, la composición es la que es y a mí me parece bien, o sea, sinceramente no es que esté a favor ni en contra, es que a mí me parece bien y que en cualquier claro. caso es una historia que se tiene que dirimir entre entre los iraníes. o sea no, no Eso, definitivamente no, es, no. tiene que recaer en, en ellos, o sea, si, no, ya, verdad, si alguien quiere decir no. algo, tiene que saber ellos. Es que, es que aparte cuál es la alternativa la alternativa ahora mismo que, que están planteando que es unos gilipollas que están allí en, en londres ¿Que claro. la united kingdom que es que son los que la han liado toda la vida allí quiero decir o sea que vamos bueno y en la zona o sea que va, va, vamos a, a creernos esa patraña ahora mismo me parece, me parece claro. que bueno es que ya ya tontos hay pocos entonces que decir ahora mismo la, claro. la única opción y la, y la real y la que está blandiendo la, el orgullo en la zona... zonaando la bandera es irán y punto y con irán hay que estar o sea no, no, no. Ya, ya quizás la dialéctica como dices tú nos lleve en otro momento a, a reanalizar la situación como tiene que ser y, y nos tendríamos si hubiera una alternativa real de un, de, un, de una revolución comunista pues nos alinearíamos ahí pero pues que ahora mismo eso no se ve no se espera y creo que no no, no hay condiciones ahora mismo para, para ellos o sea, claro pues ahora mismo lo que hacer es estar pues con el eje de, de irán Y que decidan ellos lo que tienen que hacer. No tienen que decidirlo, ni como dices tú, Reino Unido, ni Washington, al que los venezolanos, son los que tienen que decidir qué es lo que tienen que hacer. No los que están en la diáspora. Que todos están en la diáspora también. Psst. Bueno, y seguro que esos mal no viven, además. O sea, no sé si sí se estarán quejando de las condiciones de, claro. de las clases populares en Irán. O sea, que, decir, okay. esos, yo que cuando los veo en la tele tienen pinta de que de, de, mal de cartera no andan, vamos. Eso viven es mejor que tú y que yo. Joder, ya ves. Eh... ¿No? Y bueno, al final, pues también es lo tú, el tema del término imperialismo, ¿sabes? Yo veo normal que la gente diga, no, es que el imperialismo es que también en, en Irán es imperialista. Vale, yo al final, si me, si me preguntan, pues yo creo que es una trampa liberal. O sea, el imperialismo no es ser una potencia, es un sistema de exportación de capitales y de agresión militar global, encabezado por la OTAN, como siempre. De este modo, pues creo que los BRICS, Rusia y China, pues algo igual que Irán, ofrecen un modelo de multipolaridad. El comercio justo que, pues, creo yo, que permita países como, como Irán, por ejemplo, sobrevivir sin arrodillarse ante el FMI, ¿no? O sea, no es... No es un mismo tipo de imperialismo que el otro. O sea, unos destruyen soberanías y otros, pues, se ve claramente que las respetan. Sí, sí, te iba a ir por ahí. O sea, bueno, esa falta falsa patraña, ¿no?, de equiparar como una especie de... Bueno, bueno equiparar, bueno. Eh, diagnosticar dos imperialismos cuando, bueno... El imperialismo es uno y luego pues puede haber una serie de países capitalistas con bastante potencia que no están alineados entonces claro, pues bueno eh, se erigen como un polo, pero eso no es como una especie de ah, pues como tú tienes, ¿no? Como dices, como tú tienes cierta potencia exportadora, cierta potencia económica, sobre todo en el caso de Rusia y China, debido al, al, a la capacidad de consumo interno, o sea y no vamos a entrar aquí en el marxismo, no vamos a analizar toda la crisis de sobreproducción y bueno, pero Pero que al final ese consumo interno debido pues a que son países muy grandes les, les, les permite tener una serie de condiciones para no rodearse para ofrecer condiciones ventajosas en créditos y para y para dar mucha vida a países tanto en áfrica como al propio Irán, como como a los que no se están alineando o, o generando el tema brics en ningún caso las claro. no sitúa o dentro del imperialismo es que no entran dentro de ninguna definición que pasa que como, como estás es que yo alucino porque es que parece que como estás consiguiendo acumular como estás consiguiendo ser fuerte ya eres imperialista no perdona estoy consiguiendo ser fuerte en, en un modelo alternativo y, y bueno yo desde aquí les aplaudo uh -huh. eh, pero bueno esa es la falta de la falta de, de, de coherencia análisis, de de análisis sí. y de bueno y de, y de pensar un poquito las cosas y, y, y intentar remar a favor de, de la corriente porque creo que la que nos estamos jugando es muy seria y, y, y también que claro. claro en irán por ejemplo irán eh, irán Bueno, coméntanos un poquito qué papel juega un poquito en el generar resistencia. o cuál, ¿Cuál era la importancia entre Palestina, Líbano, Siria y Irán? O sea, ¿por qué es importante Irán? Bueno, a ver, eh, todos sabemos, y aquí que no sabemos pues, que le quede claro, que si desaparece Irán, desaparece Palestina, desaparece Líbano y desaparecerá cualquier país del intermedio que le plante, que plantea cara al sionismo y también a Estados Unidos. El papel de Irán y su apoyo de la resistencia, pues bueno, Irán es el pulmón de la, de la, de la liberación y quien merece, quien niegue esto no tiene ni idea de historia ni de ni lo que ha ocurrido últimamente. Y, bueno, recordemos el mártir Qasem Soleimani, que fue un líder de la Fuerza Quds y demás, haciendo respetado respeto a Miran, y fue el arquitecto que llevó a la resistencia de las piedras a los misiles. O sea, los misiles que a día de hoy aplaudimos, que vuelan a Tel Aviv, pues así es gracias a, a Qasem Soleimani, al igual que también los túneles donde se esconden los chicos de la resistencia y demás. Luego también, incluso líderes de, de Hamas, como Yahya Singwar, que en paz descanse, pues agradecer públicamente Irán por los fondos, la tecnología, los misiles y lo que dije antes, los túneles. Por no decir que también Irán organiza el Día Quds o el Día de Jerusalén, que es ese día en el que todos los países que están a favor de Palestina y demás y que, y que brindan una apoyo de resistencia, pues se juntan y hacen un desfile simbólico y es un día bastante importante. Mientras otros países de la zona, pues bueno, Pactan con el ente y demás, pues Irán mantiene el día Jerusalén con un compromiso irrenunciable. O sea, al final es el único país que, que pone su seguridad en riesgo por la causa palestina, como quien dice. O sea, así también está Yemen y Líbano, pero nación como tal, o sea, nación completa, íntegra, pues, bajo el punto de vista, únicamente Irán. Sí, sin duda. Eh, a ver, corréjeme si me equivoco, ¿eh? Pero es verdad, ¿no? Eh, que fue Qasem Soleimani el que convenció a, a Putin, ¿no?, de la importancia de Siria, ¿no? Sí, eso es. Explícanos un poco eso, porque bueno, porque también Siria está en la zona y evidentemente pues Siria hemos sufrido pues una derrota a manos del imperialismo, que es básicamente lo que quieren lo que podrían llegar a hacer en, en Irán, o sea, desde luego es lo que está en juego. Claro. A ver, bueno, Qasem Soleimani junto con con Putin, pues sí, Él, él puso a Siria en el punto de mira y dijo que para que lleguen fondos y armas a la resistencia, pues Siria es un pasillo, ¿no? Es un pasillo bastante importante. Que si pierden Siria, pues que al final todos los países que dependen de, de, de Irán, pues acabarán sin armas, acabarán sin fondos, acabarán sin ayuda. Y ahí estaba la importancia de, de crear las fuerzas de movilización popular y bueno, estuvieron ahí combatiendo contra el ISIS, combatiendo contra al-Nusra, combatiendo contra el, el actual, entre comillas, líder de, de Siria y bueno por derecho Estados Unidos sabía lo que iba a pasar y ya estuvieron ahí limpiando Siria de esas milicias y demás de la de Khashoggi Soleimani y pues de pues lo que ha ocurrido hace hace un año o, sí, sí, sí, sí, sí. hace cuantos de estos que ya me Pero sí, o sea, al final fue, fue Soleimani quien se le ocurrió hacer ese, ese eje de resistencia, no esa, esa unión entre Hezbollah, Qatar, Hezbollah de Irak, eh, eh, Ansar Alá también, las PMF también de que estaban operando en Siria, Fatemi Yun, Zaynab y también, que son todas las ministras que luchaban contra el ISIS y contra el sionismo, pues al final Soleimani fue el que les juntó a todos y pusieron en común el destino de liberar palestina y estuvieron trabajando hasta hoy, hasta sus últimos días. Claro, eh, decimos Soleimani, pero decimos la República la república Islámica de Irán. Que vaya Eso todo es. esto con respeto. Eh, hay que entender los procesos. Eh, en, en Siria vemos lo que ha pasado. Hay ahora muchos que no, que se echan las manos a la cabeza. bueno Bienvenidos al mundo real. No les vamos a ni a, ni a nombrar, desde luego. Eh, y Y, pues, bueno, es que ese, ese es el peligro que se está se está corriendo en Irán. Ya. Vale. Pues, a ver, eh, agradecerte, Yosef, eh, la participación con nosotros, con, con Bulchan, en, en, en nuestro programa de radio. Y no sé si querrías hacer una reflexión final o para antes de despedirnos. Sí, sí a ver, al final lo que también quiero decir es que la gente cuando habla de, de Irán lo llaman dictadura, lo llaman régimen dictatorial y demás, y, bueno... Yo quería decir que es falso decir que en Irán no hay democracia, lo que hay es un modelo que no copia el parlamentar el, el parlamentarismo liberal, ¿no? O sea, las elecciones iraníes compiten principalmente eh, dos bloques enormes o corrientes que mantienen debates bastante chungos entre ellos sobre la economía y la política exterior, pero tienes alternativas a votar. tienen los principalistas, que son los Osul Garyan, creo que se llaman, Osul, Osul Garyan, sí, Osul Garyan, son... Y esa corriente más firme es la defensa de los valores de la revolución, de la resistencia total y demás, y bueno, son antiimperialistas y defienden la economía de resistencia y la autosuficiencia, autosuficiencia nacional para no depender del dólar. Y luego tiene a dos reformistas, que son los talaban, que también les puedes votar si quieres, no pasa nada, no te van a degollar por votarles. <ríe> y es un pautismo que busca una mayor apertura económica de este y reformas en libertades civiles dentro del tema islámico, Y que, de hecho, gobernaron el país en varias ocasiones. O sea, ya sea bajo Hatami o Rouhani, míticos también presidentes de ese bloque. Y, bueno, al final lo que demuestra es que el poder en Irán no es un bloque, no es un bloque monolítico, ¿no? Sí, sino sí, que también está sí. el voto popular. Ya. Sí, sí, sí, y bueno, sí, sí, sí. luego contamos los, los moderados, como se les llaman que son un sector centrista que busca el equilibrio técnico, pero, bueno, el, sin más, que también hay moderados pero que sí, que no hay, ningún, no hay ninguna dictadura, puedes votar, no te van a hacer nada por votar a quien no quieras. Sí. Y, Está claro, y, sí, sí. Pues, o sea, hay, bueno, no es como se si dice, nada Cuba, eso, ¿sabes? Cuba otra dictadura, todo bueno, todo lo que no... Claro, que también dictadura, ¿sabes? Pero bueno, eh, la gente no sabe cómo es. Lo que no sea Euro, que un europeo blanco como nosotros, ¿no? En plan... El eurocentralismo puro que nos han inoculado, ¿no? Y que ciega la mente y esa visión de tubo lo que no entre ahí, pues bueno, pues es dictadura. Pues muy bien. Eso Si viviéramos es. aquí en una superdemocracia, vamos. Vale. Claro. Joder, pues es que ricasco, Josef. La Rupi. A vosotros vale. por invitarnos cuando quieras, pues con más tiempo, claro. hagamos más más tendido si quiere ¿vale? Muy bien, es que es ricasco. Venga, hermano. Agur, agur. LAROGAITA AMA ZASPI IRRATIAK AMAR URTE BETE DITU ASKOS gehiago BETETZEKO SARTU LAROGAITA AMA ZASPI Eta izan zaitez irratikide LAROGAITA AMA IRRATIA AMETZE EGITEN DUEN IRRATIA IRRATIA Bueno, pues muy interesante esta entrevista que nos ha dado el compañero Youssef de Samidun sobre todo muchos datos, sobre todo en la parte del eje de LG, la resistencia y demás así que es que es ricasco, Youssef. y bueno, dejar un poco nuestra opinión eh, ¿por ponemos ahora Irán encima de la mesa? Pues bueno, pues eh, Irán siempre con Palestina y lo demás como bien han comentado Rupi eh, es muy fácil posicionarse, con Irán es mucho más difícil y nosotros como comunistas, como marxistas-leninistas decir, como antiimperialistas, nos posicionamos claramente con Irán, frente al imperialismo eh, por supuesto defendiendo la su soberanía la de Irán y la de cualquier otra nación sin interferencias de ningún tipo da igual el tipo de gobierno que haya o lo que sea cada nación es soberana para decidir entonces pero bueno eh, como ha hecho Yusef él da parte da pena apoya lo que hay ahí como pero bueno recordar simplemente pues eso de, de, de la persecución también que ha tenido queremos recordar como comunista la persecución que siempre ha tenido el comunismo en Irán es decir A pesar de que Youssef ha explicado muy bien eh, Para toda esa gente que le llama dictadura eh, No, es una democracia Pero que si sí queremos añadir nosotros Es una democracia burguesa Es decir, es la, do, la otra cara de, de, de la moneda de la dictadura burguesa Es decir, la, una democracia burguesa no es una democracia Para como lo, lo, lo, lo conseguimos, lo consideramos los comunistas Y de hecho, pues eso 1931, el SAA ya prohíbe el comunismo La represión brutal sobre los comunistas En 1941, tras la Segunda Guerra Mundial El, al ser ese aliado de Hitler, eh, recordemos cómo entra Gran Bretaña y la URSS para acabar con eso, Gran Bretaña lo, re, lo re, neocoloniza, impone un nuevo SA, Títere, en esas condiciones, 1941 es cuando nace tude el Tudé, el partido de las masas de Irán, es decir, lo que sería el partido comunista, digamos, más soviético, más en la línea soviética clásica del máximo leninismo, pero es verdad que ligando el socialismo con la doctrina islámica chií, Sobre la justicia social Que es un tándem muy común allí Y, y que desde fuera no, quizás no lo vemos Pero eh, hay que adaptar el marxismo A las condiciones reales de allí Y bueno, eh, es verdad que ocultaron Lo soviético, ocultaron lo comunista Que tenía muy mala fama Y bueno, y entendiendo eso Que el, es más, el chií de justicia social Pues es el cuerpo Que la futura revolución islámica de Jomeini Tomó Entonces bueno, marxismo y Inán se unificaron Creando eso que llamaron el chismo rojo Vale, pero bueno, asimismo, en 1949, eh, después del atentado de falsa bandera de la CIA contra el nuevo SA, eh, eso provoca la ilegalización del, del Tudel, o se lo asimilan a ellos como si hubieran sido ellos, y es eh, lo de siempre, atentado de falsa bandera para ilegalizar un partido comunista, a partir de ahí el Tudel entra en clandestinidad, y sobre todo, eso es 1949, en 1949, en la época del 53 al 58, el golpe de Estado ya directamente claro de la CIA, abierto, que imponen un, un nuevo SA, eh, otra nueva de ola de represión contra el comunismo, asesinato y cárcel para miles de militantes del TUDE y sobre todo del TPMO, es decir, el brazo armado que tuvo el TUDE. Ahí todavía seguían teniendo una línea marxista-ledenista clara, y pero la muerte de Ruzbé... ...el líder del TPMO... Eh, ...nosotros consideramos que ahí... ...es más, eh, pidió que le quitaran la venda de los ojos... Gri, gri, ...murió gritando... ...viva al comunismo, viva al marxismo-leninismo... ...creemos que ese es el final del comunismo... ...la primera ola, la original... ...ahí queda desarticulado completamente el, el comunismo... Tras, ...tras la caída del TPMO... ...es decir, de la guerrilla comunista... ...y empieza la degeneración del TUDE... ...hasta acabar en el partido revisionista... ...que ahora hablaremos, que es hoy... ...entonces bueno... También luego es verdad que con el 79 y la Revolución Islámica de Khomeini supone, por supuesto, una una gran paso en la soberanía nacional iraní frente al imperialismo, pero es una revolución burguesa. Para nosotros es una revolución islámica y burguesa y no cesa la persecución de los comunistas y durante los años 90 siguen ahorcándolos de las farolas. Entonces, bueno, nosotros como marxistas tenemos una opinión, yo digo, apoyamos a muerte a Irán frente al imperialismo, pero como comunistas, bueno, ahora por supuesto no es el momento de que de, de crear ahí ningún tipo de disturbio, ningún tipo de... O sea, primero, son los propios iraníes los que tienen que llevar a cabo el propio proletariado y la propia clase obrera iraní la que tiene que llevar a cabo su revolución en los tiempos que ellos vean. Y, y segundo, como bien, por ejemplo, ahora mismo dice el Toufan, ahora mismo no es el momento. Entonces, hoy, por ejemplo, eso, el, tu, el Tudé, Y el, MK, el MKO, que es su grupo terrorista armado, son o sea, están infiltradísimos por la CIA, son herramientas de la CIA, son punta de lanza del imperialismo. En la Guerra de los 12 Días el MKO hizo atentados a favor de, del sionismo, están totalmente financiados por el sionismo y la CIA, no son teorías conspiranoicas. Entonces, ahora mismo, igual los diversos grupos trotskistas y maoístas proimperialistas, como pueden ser el PCT de Kamala, que son maoístas pro-kurdistanes, iraníes totalmente, o el PCI-MLM, que son pues, izquierdismo total, eh, Rusia y China imperialistas, comunismo nada, guerra popular prolongada contra el régimen iraní, o sea, ahora mismo, eso no te... o los Fedayín, o los Persmegas, o etcétera Z creemos que todos esos grupos trotskistas maoístas como quiero decir están totalmente fuera de onda intentando pedir la revolución comunista ahora mismo, no es el momento. Ahora mismo es el momento de defender a Irán frente al imperialismo y el momento que sean las condiciones ya se verá. Por eso creemos que nuestro quizás referente allí más cercano es el Tufán, el Partido del Trabajo de los Trabajadores de Irán, que sí que lleva esa línea de por supuesto que hay el régimen de los Ayatollas, un régimen burgués que debe caer y algún día que habrá una revolución socialista. Pero cuando se ven las condiciones ahora mismo, unidad frente al imperialismo, ahora mismo la defensa de la soberanía de la nación... Claro, es que si no hay unidad no va a haber Irán que defender. Claro, si no hay una patria que o sea, defender... O sea, no, va, cual, no va a haber revolución posible en un país que ya no va a existir. Como ha dicho Rupi en la, en la entrevista, ¿cuál es la alternativa? Eh, ¿El pelele que quieren poner de Estados Unidos? ¿Esa es la alternativa? O sea, pues igual que eh, como hacen los los, los kurdos, con, o sea, ¿cuál es la alternativa en Siria? O sea, que entre el ejército de Estados Unidos, que entre un, un nuevo... Un, un nuevo Israel, no, cada cosa a su tiempo, así que así que bueno y entendemos eso que esa diferencia que hace Yosef ...de democracia y dictadura... ...lo hace... Decía, ...oye, que eso no es una dictadura... ...es una democracia, entendemos... ...pero bueno, nosotros la entendemos... ...como una democracia burguesa... ...y demás... ...pero bueno, totalmente de acuerdo... ...con todo lo que ha dicho el compañero Yusef... ...con el de la resistencia... ...totalmente de acuerdo con lo que ha hecho los BRICS... ...representan un modelo alternativo... ...si bien no son socialistas ni nada... ...representan un modelo alternativo... ...que rompe en la dinámica de dependencia... Del, ...del imperialismo... ...como hemos dicho, el imperialismo es uno... ...es un sistema de dominación mundial de robo de plusvalía del norte al sur global y, y bueno, y lo que hemos dicho en la entrevista y también recordar, hemos hablado de, de Putin, de cómo eh, Irán intervino para que Putin saliera a, a dar la cara por Siria. Lástima que esta última ocasión uf, hay muchas dudas, no, o sea, veremos a ver qué pasa, se habla de traición, se habla de que no ha hecho todo lo posible. Veremos a ver, está claro que en la primera oleada intervino muy bien, como tuvo que intervenir y ahora pues bueno, es que al final a veces lo flipamos, que Rusia no ningún país socialista ni nada, que, que Putin es un reaccionario y un burgués y que si bien el papel de Rusia ante el mundo es de... nos posicionamos claramente igual con ella frente al imperialismo pero no deja de ser lo que es y actúa por intereses capitalistas y por intereses... De los de su burguesía nacional, sí, que claro. es la que responde. Así que, bueno, eh, no tenemos mucho más programa. Eh, bueno, esperemos que os haya gustado. Eh, eh, hasta el siguiente. Es que ricasco. Esta J que...